If you catch me at the border, I've got visas in my name If you come around here, I'll make more days I'll get one done in a second if you wait Sometimes I think sitting on trains Every stop I get to, o'clock clocking that game Everyone's a winner, we're making our fame Unified hustler, making my name Sometimes I think sitting on trains Every step I get to, o'clock clocking that game Everyone's a winner, we're making our fame Unified hustler, making my name Bueno, hola, muy buen día a todos y a todas Molt bon dia a tots a totes. Aquí comença un programa més de Onda Libre. Estem a 25 de novembre. Com ja sabeu, aquest programa s'emet en directe tots els diumenges de 12 a dos quarts de dues al 91.4 de la FM de Barcelona. Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Hey, yeah, I Hem tingut un petit de problemes aquí ara al començament, ja sabeu, coses del directe. Oh. Teniu un mail per poder-nos trucar i per poder-nos enviar els vostres missatges al llarg de la setmana que és a ondelibre 1917 arroba 1917 en números. També podeu enviar-vos els nostres comentaris i descarregar-vos els programes a www.espaialliberat.blogspot.com Aquest programa es remet el dimarts a partir de les 10 del matí i teniu un telèfon per trucar-nos avui en directe al 9 3 317 -73 66 Doncs bé, comencem el programa d'avui, deixem que calentem una mica de motors i, i ja ens acomodem bé i ja ens hi fem a l'estudi eh, escoltant aquest tema. Ja comencem el programa d'avui. Uh, la setmana anterior no el vam poder fer doncs, per forces o causes majors i doncs, aquesta setmana doncs, anem a fer un monogràfic sobre, sobre una cosa que bueno, ja, ja va ser d'actualitat unes quantes setmanes enrere que, que és el tema aquest dels nens del xat eh, que anaven a ser segrestats per una ONG francesa. i després, doncs, bueno hem trigat dues setmanes a tornar a fer el programa doncs se'ns se ha acumulat una mica de feina en quan a llegir comunicats i diverses coses que ens han fet arribar a diversos col·lectius no? de... i també, doncs, farem l'agenda doncs, eh, com cada diumenge al programa Onda Libre, uh, intentem que sigui amb la màxima regularitat, doncs es dedica o bé a tenir entrevistes o bé a fer monogràfics sobre diversos temes. I el d'aquesta setmana doncs, anirà sobre aquella notícia apareguda d'allà fa unes setmanes, doncs, això, sobre els nens segrestats al xat, que bueno, des, de, des de diversos mitjans de comunicació alternatius es va denunciar la, la maniobra real que hi havia darrere hi fet Uh, aquella, aquella ONG no va anar amb motius o uh, buscant, uh, buscant l'ajuda humanitària d'aquella pobra gent en aquell país no? d'aquells nens que estiguessin orfes en aquell país i per suposat uh, anàvem amb uns interessos molt més obscurs i, i escabrosos i tampoc hi havia com es va dir en els mitjans de comunicació o de desinformació oficial una desconeixença per part dels pilots de la companyia aquesta que, bueno, no me'n recordo, però una low cost d'aquesta, doncs els pilots també ho sabien i a, a, a què anaven i a què estaven ajudant, disposant el transport i lo mateix les autoritats franceses amb aquella intervenció del Sarkozy, etcètera, etc vull dir... Anem a llegir un, un article sobre aquesta notícia on desemmascara tota la hipocresia i els, eh, ja heu dit, els escabrosos interessos que hi havia al darrere. Ens podeu trucar al llarg del programa al 933177366. Niños secuestrados en Chad iban a ser utilizados como cobayas. Según el periodista francés Thierry Maisan, director de Red Voltaire, el objetivo final del intento de secuestro de más de 100 niños en Chad era su utilización para experimentar programas sanitarios para su posterior explotación comercial. La mafia humanitaria, el Arca de Zoé, fue creada por París Biotech Santé, un organismo semipúblico que, a su vez, fue fundado de forma conjunta por la Universidad París V Descartes, el INSERB, Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica, la Escuela Central de París y la ESEC, Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales. Su objetivo el objetivo de esta los objetivos fundacionales de esta ONG eran el prestar apoyo a proyectos de creación de empresas de medicamentos, dispositivos médicos y servicios a enfermos. Uno de los miembros del comité de evaluación de París Biotech Santé eh, sobre el programa Arcade Zoe, perdón. Este Paris Biotech Santé, este organismo público ...lo que tenía era el objetivo este de prestar apoyo a proyectos de creación... ...empresas de medicamentos, dispositivos médicos y servidos enfermos... ...y este este ente semipúblico, este organismo semipúblico... ...fue el que llevó a cabo el proyecto Arca de zoe ...pues como decíamos, uno de los miembros del Comité de Evaluación de París Biotexanté... ...sobre el programa Arca de zoe ...es el hermano pequeño del presidente de la República Francesa... ...el doctor François Sarkozy, médico pediatra... el principal cliente de François Sarkozy en AEQ Partners es el consorcio francés de la industria farmacéutica eh, que también tiene como empleada a Stéphanie Lefebvre de París Biotech Santé y del Arca de Zoe. Desde 2005, eh, François Sarkozy, que es, el presidente, eh, que es el hermano pequeño del actual presidente de la República Francesa, Desde 2005, François Sorkosy también es miembro del Consejo de Supervisión de Bioalliance Pharma, que ha finalizado sus experimentos para el lanzamiento de medicamentos contra enfermedades oportunistas del cáncer y del VIH. Loramik, estos los medicamentos son el Loramik, el Lauriat y el Transdrug. O Transdrug. El vuelo a Chad era el primero de un proyecto criminal más amplio que consistía en secuestrar no solo a 100, sino a 10.000 niños, lo cual se sabía desde hacía mucho tiempo porque los propios criminales así lo habían anunciado públicamente, sin que nadie hiciera nada por impedirlo. Ha sido un acto criminal y repulsivo como pocos que ha generado una ola de manifestaciones de protesta en Chad y un profundo malestar en África. Citamos textualmente, los franceses han intentado robarnos nuestros niños, afirma llena de rabia una asistenta social chadiana a un periódico africano. Y vuelve a citarla, el gobierno francés lo sabía, los militares franceses lo sabía, todos ellos son cómplices, recarca, recalca la asistenta social. La Secretaría para Asuntos Humanitarios del presidente francés, Rama Yadé, dice que el gobierno francés ya había advertido hace meses a la mafia humanitaria Arca Zoe sobre el riesgo que corría de infringir la ley al tiempo que ordenó a la policía iniciar una investigación sobre las actividades de la ONG. Pues eso es exactamente. La mafia corría un riesgo en chat, pero en Francia no tenía nada que temer. Como es bien sabido, Francia es tierra de asilo y refugio. El crimen demuestra la profunda degeneración y corrupción moral y espiritual de los países europeos más avanzados, esos que alardean de defensa de los derechos humanos. Es perverso en sí mismo y casi sobra decirlo, la presentación del mismo en los medios de comunicación europeos ha sido lo de siempre. Los buenos son los malos y los malos son los héroes. Pero a esto último ya casi estamos acostumbrados. La burguesía ha olvidado sus propias leyes de protección de la infancia... ...con cuya aprobación, aprobación se les llena la boca. Aprueban leyes para olvidarse inmediatamente de ellas. El secuestro de un menor es un delito muy grave. No hace falta recordar el caso de Madeleine McCann en Portugal... ...sobre el que la prensa lleva especulando desde hace meses... Pero el secuestro de 103 niños es, aunque las criaturas sean negras, por lo menos 100 veces más grave. Si además se los pretendía llevar a otro país, se trata de un crimen internacional de tráfico de menores, una reedición contemporánea del comercio de esclavos. Todos los países del mundo tienen la obligación de perseguir y condenar a quienes cometan estas atrocidades. el crimen se pretendiera amparar en supuestas intenciones filantrópicas, naturalmente gratuitas, forma parte de la naturaleza repulsiva de este secuestro en masa. Los malpensados no han leído bien. La ONG secuestradora no se llama las arcas de Zoé, sino el arca de Zoé. Sin duda no había ánimo de lucro en el transporte, pero tampoco nos explican de dónde pensaban sacar el dinero para financiar el vuelo transcontinental ...y demás actividades humanitarias en África. De momento, la carne fresca de niño negro... ...se cotiza en los mercados europeos... ...a un mínimo de 10.000 euros la pieza... ...lo que haría un total de un millón de euros... ...por todo el cargamento. Una pena que los mafiosos no tuvieran ánimo de lucro... ...porque posibilidades sí las había. Es más de lo mismo... ...de eso que venimos denunciando desde el principio que las ONG son uno de los brazos del imperialismo y que no dudan en cometer los peores atropellos. Pero la prensa quiere hacernos creer que sujetos sin escrúpulos son personas movidas por las mejores y más honestas intenciones. Quizá solo se equivoquen. Quizá solo hayan cometido pequeñas irregularidades. Pero la idea era buena. Esto es lo que nos intentan decir. Pero el camino al infierno está repleto de buenas intenciones. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Aquest programa el podreu escoltar fora de l'àrea metropolitana a través de la pàgina web de la ràdio 3 www.contrabanda.org. Francia nos ha insistido en que Chad es un país que no respeta los derechos humanos. A la recíproca nos quieren decir, por el contrario, Francia es un país que sí respeta los derechos humanos. Es nada menos que la cuna originaria de sus derechos. Por tanto, la culpa la tiene Chad. Ese país es responsable y no víctima del crimen. Los franceses no pueden elegirse responsables de una atrocidad tan grande como la que planeaban. Sin duda con la complicidad del gobierno francés, con importantes intereses imperialistas en Chad desde hace muchas décadas. Pero la pregunta subyace en todo este asunto. ¿Cuál es realmente el país que no respeta los derechos humanos? ¿Cuál es realmente el país que trata de que se respeten los derechos de los niños, de que no se trafique con ellos? ¿Y cuál es el país que ha dejado que en su territorio se planifique y organice un delito colectivo contra niños indefensos? La intención humanitaria no era otra que la de arrebatar a unos niños de redes comprendidas entre 1 y 10 años a sus padres, a sus familiares, a su país, para llevarlos a París y traficar con ellos, con su salud y con su bienestar. función de podridos intereses, en ocasiones como esta, la prensa disculpa o disminuye la gravedad del delito. Siempre que la intoxicación de los medios de desinformación pretende, esa rebaja en la consideración moral del delito lo que hacen es dejar el micrófono a los criminales. tenim tenemos una trucada. Hola. ¿Se Hola, oye? Buenos días. Ah, Hola. buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo pues mira, estamos? Estaba escuchando de ese programa tan bueno que yo creo que a todos más o menos que nos quedamos desintoxicados de las de las informaciones oficiales, pues va muy bien lo que estás dando, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero y, que a veces no se haga pesado. Y no, no, no, hombre, yo creo que no. La gente tú sabes bien que la gente más o menos que tenemos amor por el conocimiento, te darás cuenta que entre más conocimiento tenemos, más deseamos, ¿no? Mm. Es un gusanillo de la curiosidad, ¿no? Y entonces, hablando de eso, darte cuenta tú en este mundo rico, ¿no?, que tú has dicho este capitalismo o esta opulencia, ¿cómo podemos nosotros ni, pre ni predicar humanización cuando se están negociando con unos niños, ¿me entiendes?, <risa> sin defenso. Sí, lo peor no, es no, que no. no sé cómo han conseguido que al final... En general, la gente acaba aceptando aquello como que la ONG estaba actuando correctamente. Pero ya verás cuando acabe de hablarlo todo, los verdaderos intereses que había. O sea, esos niños iban a servir como cobayas de experimentación médica, con medicamentos. Sí, sí, o sea, sí, les sí. iban a dar medicamentos y, bueno, acelerar las patentes y todo eso. Bueno, perdona, sí. acaba, acaba. Mira, lo, lo que tú estás diciendo, yo creo que todos nos creemos eso, que el papá de Estado o el papá paternal, a veces, si es un papá deshonesto, lo mismo que hoy en día los papás de Estado hacen crea a sus hijos, que la verdad es lo que te dicen ellos, mientras te, cuenta, te esconden la verdadera realidad, ¿no? Entonces, mientras buscamos la verdad que nos han hecho, o la mentira que nos han hecho creer que es verdad, no hemos vuelto viejos y hemos desaparecido el mundo, ¿no? Porque la mayoría no tenemos inquietudes propias para madurar y buscando y buscando. Porque buscar es como si nos ponemos un grupo de personas... Eh, por distintos caminos ¿no? Tú encuentras uno y me dices Oye, he encontrado eso yo encuentro otro Y te digo Oye, he encontrado Y vamos por... creciendo todos no uh -huh. Pero en el momento Que nos quedamos en esta sociedad eh, Yo qué sé Si llamale parasitaria O estancada Que solamente Unos cuantos Sinvergüenzas Aquellos que Salen con su buena demagogía Haciéndonos creer Que lo verdadero Es lo que ellos dicen Cuando ellos son Los más Incubridores del mundo Si no, el mundo No estaría así ¿Me entiendes? Uh -huh. Antes en el nombre de tal Ahora en el nombre de la de la ONG, que no no, no no gubernamentales, pero tiene una cantidad de dinero subvencionista que, mm. que lo que hace es manipular y distraernos, ¿no? Y tú sobre esto del chat, que sobre los niños del chat, que, ¿qué impresión te quedó en conjunto de todo el, ver, el tema aquel? Él... Mucha, mucha información, ¿no? Pero yo sé que era una comedia que estaba haciendo este este comediante, ¿no? Mm. Este comediante, pero proteger por lo de siempre. Hmm. Lo de siempre, los intereses que... No, hay... porque también salieron pilotos que había pilotos españoles, me parece que de Mallorca era esta gente o algo así, y como que ellos no sabían nada sí. y... Eso, mira, nah. yo el otro día discutía con una persona, ¿no? El mundo es así porque por activo, por pasivo, todos somos participativos, ¿no? Si hmm. a mí me da un, un uniforme y un arma y no tengo mi, mi ética personal, hmm. entonces yo acepto eso. Pero si yo tengo mi ética personal, digo... A ver, señores... Ustedes no me podéis a mí hacer de que yo reprima... A los que ya están reprimidos... Cuando ustedes son los mayores sinvergüenzas, ¿no? Por esa regla de detrás te quiero decir... Que el mundo tal como lo han puesto... ¿eh? Yo a lo mejor... inconsciente Yo no sé si inconscientemente o, o consciente... Hay algunos que se meten a proteger... A los que ya están súper protegidos... ¿Me entiendes? Ah. Y entonces carecemos de ética... Porque solamente decimos... Ah, yo soy un mandado... Hombre, por favor... Que a mí me manden a pegar un tiro a uno... Quiere decir que yo tengo que tener mi, mi ética responsabilidad, mi propia responsabilidad, ¿no? Porque entonces ya no, ya no soy persona racional, soy como un animalito que y ataca al otro animalito, ¿no? De mi punto de vista. Por eso digo que todo por activos, por, activo, por pasivos, todos somos participativos casi de una manera u otra en este mundo. Y después, quien se revela, pues resulta que la gente esa estereotipiada, los nuevos ricos, como queramos llamarle, resulta que a esa gente encima los critica. Cuando saben lo que tengo que decir? El que se revela porque ya está harto de injusticia, es visto por aquellos que... Entonces sé, es como el rebaño cuando un, un poquito de estómago lo tiene lleno y ya espera que venga el Mesías ya lo salvará todo, ¿me entiendes? Hmm. E eso es el, el mal que yo veo, ¿no? Y a veces incluso me causa un poco de rabia, ¿no? digo Yo creo que la culpa a veces... Eh, aquellos ya lo vemos que aquellos van a, a, a proteger sus intereses y tienen que engañarnos, distraernos de todas las maneras para que sus privilegios que han sido robados a través de sangre sangre y siglo pues, no se los quite nadie entonces por un lado te venden la justicia y la igualdad y por otro lado te educan porque el patriotismo que hay que armamentarse para para protegerse del enemigo y el enemigo a veces las tienes en las instituciones que te hacen las leyes para fastidiarte o no es así no, no, sí, sí. El, el, la doble moral que practica la clase de dirigentes eh, es patente. ¿no? Es, es, hacen una moral para el consumo del público y que eso genere consenso alrededor de su propia dominación, de la dominación bueno. que ellos ejercen, y bueno, pero es que en realidad yo creo que... Las sociedades actuales no funcionan tanto como pudiera ser al principio de la industrialización, a los 19 con la Guardia Civil y el ejército y todo. Yo creo que eres mucho más sutil todo, ¿no? Te... La, la, la clase dirigente ya no necesita gobernar tanto no, con el uso de la fuerza directamente, ¿no? no Sino no, no, no. que cuenta con otros mecanismos de desinformación, de manipulación mira, y sí, yo te creo te que dice... ese realmente el capitalismo del siglo 21 es esto, la mira, dominación capitalista sí, sí, sí, del siglo 21 es esto. Eh, hay una frase lo que tú dices al hilo que tú dices de no has que dice, la caciporra en, di en, en la dictadura equivale a la propaganda en la democracia. Exacto. Sí, sí, es un, es un buen resumen. Sí. Es sí, sí, sí. Él dice, efectualmente, la caciporra en la dictadura equivale a la propaganda en la democracia. Entonces somos personas vacías adentro, hmm. que dentro nos interrogamos, oye, pues yo ¿por qué voy a criticar un imperialismo encima voy a morir a enriquecer ese imperialismo? Tendré que coger consumir las cosas básicas y necesarias, pero del otro tengo que examinar yo y decir, si sí, critico a esto voy a ser el primero que voy a, a botiquear, a hacer un boicot a esto. Mm. Pero somos incoherentes con nosotros mismos la mayoría de las veces. Bueno, no te robo más el espacio. Vale, pues nada, a ver Como si Siempre eh un gusto haber estos programa porque te lo currela, busca bastante historia, bastante información y yo gracias, creo que hombre. merece la pena. Salud, Muchas gracias, no compañeros. Hasta luego. Salud. Chao. Eh, doncs, eh, bueno, ara no, no sé què fer, si continuar llegint directament o deixem una mica d'espai per, per poder reflexionar sobre, sobre, sobre la trucada que ens ha fet el company. Ens eh, sembla que sembla que, bueno, que continuarem, eh, perquè ens pugui donar temps a llegir tot, tot l'article. I, bueno, precisament al fil del que ha dit el company el trucar, o l'última reflexió de, arran de la conversa que teníem amb el company, doncs eh, que parlàvem això, sobre, sobre la propaganda i les tergiversacions que es fan eh, actualment a la societat capitalista eh, per poder aconseguir l'adhesió i el consens de la gent en torn a les seves propostes de dominació. I, i la cita, molt, molt ben trobada, que ha fet ell sobre el Noam Chomsky... El, sobre que la catxiporra, la dictadura, és el mateix, la propaganda en democràcia, doncs estàvem llegint a l'article doncs això, el, el fet de, de com la premsa i els mitjans de disinformació fan aquesta propaganda. Siempre que la intoxicación pretende esa rebaja en la consideración moral del delito, eh, lo que hacen es dejar el micrófono a los criminales. Si lo que pretenden es el linchamiento, lo que hacen es poner el micrófono a las víctimas. El 7 de noviembre el diario de noticias de Pamplona entrevistaba a un miembro a una miembro, perdón, de la ONG secuestradora Maite Urmeneta quien se mostraba orgullosa del crimen de sus compinches y dispuesta a repetirlo. Y cita textualmente, volvería a hacer lo mismo. Esta mujer es muy peligrosa. El periódico también lo es porque hace apología de un crimen. A eso le llaman imparcialidad. A lo máximo nos presentan un crimen internacional en masa como pequeñas irregularidades que no tienen tampoco demasiada importancia porque el objetivo en sí, la finalidad, era noble. Ya sabemos todo eso del fin y los medios de la hipócrita ideología burguesa, donde todos los fines se presentan como buenos. El problema son siempre los medios. Imaginémonos que las cosas hubieran sucedido al revés Que un avión procedente del chat Con su piloto negro, sus azafatas negras Y su ONG negra Llega a Barajas Se trasladan a un parque de Chamberí en Madrid O a las propias No sé, o al propio aeropuerto del Prat Y se presentan en las Ramblas de Barcelona y, O al parque de la Guinahueta o, o al de la Pegaso Y se llevan a todos los niños que hay jugando por allí Después de salir del colegio Ahora veríamos, ahora mismo, estaríamos viendo por las calles a los indignados ciudadanos exigiendo el linchamiento de esos negros secuestradores. Se crearía una asociación de víctimas de los negros. La Audiencia Nacional se habría puesto en marcha. y habría más de un apaleamiento de negros en sitios como Lavapiés, en el artículo hace referencia a Lavapiés, pero seguramente en cualquier zona del Raval. Habría brotes de manifestaciones xenófobas. Se pediría la expulsión de todos los negros, con papeles o sin ellos. Vaya... Lo que se estaría haciendo es lo que hemos dicho. Un brote de xenofobia asegurado y de racismo. La inmigración ilegal solo es delito según y cómo. Tengamos en cuenta que el problema no es solo sacar a más de 100 niños de chat. El problema también es introducirlos en Francia, en este caso, del secuestro de los niños en el chat. Hoy es complicadísimo pasar una aduana con un cortaúñas. Hoy te miran el pasaporte con lupa, sobre todo si tienes la piel de color negro. Cualquiera que haya intentado trasladar a un niño en avión sabe los trámites burocráticos que hay que cumplimentar, tanto en origen como en destino. No obstante, la ONG mafiosa fleta un avión para hacer el traslado, lo cual es importante, sin importantes, lo cual es impensable, sin importantes complicidades, al menos en Francia, el país de recepción, ...que hubieran supuesto tanto admitir el ingreso de los 100 niños... ...como su posterior documentación... ...para lo cual hubieron debido legalizar el secuestro... ...adopciones familiares, asilo político, etcétera... ...es decir... ...darle una justificación... ...una cobertura legal... ...para eso sólo se ...era imposible, sólo se podía conseguir... ...si contaban con la complicidad del propio gobierno francés... ...pero no se trataba de regularizar nada sino de mantener todo de manera ilegal. Al fin y al cabo, históricamente el comercio de esclavos ha sido una de las fuentes más importantes de acumulación de capital en Occidente. Con unos u otros fines mercantiles, se siguen comprando a bajo precio en algún mercado secreto de África por traficantes sin escrúpulos vestidos con bata blanca de algún ONG dedicada a la medicina altruista. Ese carácter de mantenerlo todo en la semi-legalidad quedaba patente con una cosa que desvelaron los propios medios de comunicación porque es que era tan evidente que no podían ocultarlo. Y es como es algunas eh, miembros de esta ONG, alguna una chica sobre todo, salía en la televisión pues poniéndole vendajes falsos como si esos niños estuvieran heridos o, o necesitaran asistencia médica, eh, todo para justificar lo que era en el fondo un delito. Tratamos de encontrar una diferencia entre este secuestro masivo de niños y los que practicaron los golpistas argentinos y chilenos durante sus dictaduras respectivas con los hijos de los desaparecidos políticos y no las encontramos estas diferencias. Lo cual a nosotros nos conduce a preguntar lo siguiente. En lo que a secuestros de niños respecta, ¿cuál es la diferencia entre la Francia de Sarkozy, la Argentina de Videla y el Chile de Pinochet? Sobre todo hay una analogía muy importante que debemos destacar. En Europa muchos piensan igual que los golpistas argentinos y chilenos cuando dicen que los niños están mejor en Europa que en África. Allá en África no pueden disfrutar de PlayStation ni de televisión de plasma. Put your El despliegue de medios de que hacen gala las ONG a cada paso resulta impresionante. No lo decimos solo por su capacidad para fletar un vuelo transcontinental, gratuito y supuestamente desinteresado, sino porque son capaces de cometer un delito internacional a cara descubierta, en medio de una gran campaña de imagen, delante de las cámaras de la televisión y de los micrófonos de la radio. Había todo un derroche mediático en torno a este asunto, que era seguido desde hacía meses por los medios de comunicación, con tres periodistas desplazados en el avión. Sucede como con los robos. Si alguien roba mil euros, es un delincuente, pero si roba mil millones, entonces eso es algo distinto, es un negocio. Con el secuestro pasa lo mismo. Si lo haces delante de la televisión, ya no es un crimen, sino un show. Algo divertido, además de humanitario. Recordeu, esteu escoltant eh, on de llibre el programa eh, de ràdio contrabanda al 91.4 de la FM de Barcelona. Ràdio lliure i autogestionada. I seguim llegint l'article uh, sobre el segrestament d'aquells nens del xat estem a 25 de novembre i això és Onda Libreo El colmo de toda esta campaña es que llevaba ya meses anunciándose públicamente la de ir al chat y coger a estos niños por parte de la ONG, recordemos, un proyecto de la industria farmacéutica francesa, Arca de Zoe. Bueno, pues eh, llevaba meses anunciándose como una supuesta o dicha operación Darfur, no solo en Internet, sino por medio de conferencias. Se había reconocido que era ilegal, no tanto como un delito, pero al menos sí ilegal. Según Maite Urmeneta, miembro del Arca de Zoé que fue entrevistada por este diario en Pamplona, eh, pues lo he dicho, según eh, esta miembro del de, de Arca de Zoé, Maite Urmeneta, nuestro objetivo era llamar la atención sobre la situación de Darfur y sacar a unos niños para asegurarles aquí un futuro. Nadie se lleva un euro de todo esto. Bueno, aquí hay solo unas pocas y, además, pequeñas mentiras. Hay que darles a esos niños un futuro mejor, una PlayStation y una tele de plasma. Que los niños quieran regresar a sus casas con sus padres, pues no parece importarles mucho a estos filantropos de pega. Los imperialistas siempre actúan con chulería y prepotencia, como si los africanos fueran escoria. El arca de Noé engañó a los chadianos, hizo creer que iban a construir un centro médico para niños en aquel país... El diario Le Parisien reprodujo una serie de documentos con el membrete de Children Rescue, rescate de niños, en el nombre tras el que el arca de Zoé operaba en chat En estos documentos fijaba los objetivos de la supuesta operación Darfur 2007. La instalación del citado centro de acogida por un periodo de dos años. O sea, ante el gobierno del chat lo que decía esta ONG... No es que fueran a llevarse a los niños, encima eh, mintiendo delante de las cámaras, diciendo que aquellos niños necesitaban atención médica y poniéndoles vendajes falsos, sino que además les iban a decir que, que iban a construir construir ahí un centro de asistencia médica, un centro de acogida para, para esos niños, que no se los iban a llevar del país, engañando, engañando es como fueron al chat esta ONG. Por el otro lado, la acusación contra la mafia secuestradora, además de secuestro, incluye también el delito de fraude. Por lo tanto, había negocio por medio. La ONG mafiosa de Urmeneta, el arca de Zoé, ya había localizado alrededor de 300 familias francesas y belgas dispuestas a pagar entre 2.800 y 6.000 euros por cada niño. Vaya, baratas las piezas les habían salido. Las familias dispuestas a acoger a los niños habían pagado por anticipado los gastos logísticos y confiaban en poder adoptarlos. Estas familias esperaban la llegada del cargamento en el aeropuerto de Reims y tras el fracaso del crimen se manifestaron se manifestaron frente a la embajada de Chad en París. La culpa siempre es del Chad, claro, para esta gente. El diario Linda Pandén de Perpiñán publicó una entrevista con una pareja del sur de Francia que había demandado a la ONG por estafa de forma anónima, ya que temen las represalias del colectivo de las familias por los huérfanos de Darfur, COFOT en sus siglas en francés. La pareja denuncia el mecanismo sectario de la organización y la manipulación a la que fueron sometidas las familias que se inscribieron en la operación para albergar a los niños que debían llegar a Francia. El cheque... El cheque para la adopción se mandaba por correo. Los mensajes que recibían por Internet eran crípticos. Ninguna noticia debía salir del círculo de los implicados para no estropear la operación. El matrimonio había pagado 2.400 euros a la ONG para acoger a uno de los niños y fue avisada en el último momento de su eliminación de la lista de familias de acogida. O sea, les tangaron 2.400 euros, vaya. La denuncia de la pareja ha sido transmitida por la Fiscalía de Perpignan a la de París, donde se instruye un sumario contra la ONG. Más mentiras. Darfur no está en chat. O sea sino en Sudán y los niños no eran sudadeneses sino chadianos la operación Darfur la operación en Sudán se convierte en la operación Chad los niños secuestrados tampoco eran huérfanos citemos a uno de los niños mi madre murió y mi padre se encontraba en el campo yo estaba con mi hermana menor y unos blancos nos ofrecieron chucherías para acompañarlos declaró Miriam la mayor del grupo de estos niños que iban a ser secuestrados, con sólo 10 años y natural de Tiné, localidad fronteriza del noreste del Chad. Según un miembro de UNICEF que trabajaba que trabaja o trabajaba sobre el terreno, muchos de los niños secuestrados lloraban por las noches pidiendo ver a sus padres que viven en poblados del Chad. Arduo trabajo les espera a las azafatas durante el vuelo. Para que los niños dejaran de llorar y se olvidaran de sus padres para siempre. Quizá para el viaje de vuelta. Ya llevaban preparadas de antemano gominolas, gusanitos, patatas fritas, Coca-Cola, conguitos de chocolate, regaliz y sobre todo la Playstation. Las Nancy's y las Barbies para las niñas, claro. Todo con la noble intención de que se entretuvieran y les dejaran en paz. Pobres azafatas. El asunto en sí puede servir incluso para una reflexión hacia nosotros mismos, hacia nuestras propias sociedades, pues pone al descubierto la profunda inmoralidad y corrupción de las sociedades burguesas europeas. Si suponemos que el objetivo del negocio era la adopción, no entendemos una sociedad que no es capaz de regenerar su ciclo vital, que envejece lastimosamente, una sociedad donde las parejas no tienen hijos biológicos y al mismo tiempo los traen a la fuerza de países exóticos y maltratados, Países como España pierden población y, sin embargo, se disparan los intentos de adoptar niños a cambio de dinero. Algo funciona muy mal en este asqueroso mundo imperialista que pervierte hasta tal punto la conciencia de estas sociedades moribundas en las que vivimos y que pretenden dar lecciones de no se sabe muy bien ni de qué ni a quién. Por ejemplo, aunque se le ha presentado como bombero voluntario, resulta que el jefe de la mafia, el arca de Zoé, Eric Broteau, Qué novedad es un agente comercial, punto primero. Y además, es presidente de la Federación Francesa de 4 x 4 es decir, de coche, todoterrenos, punto segundo, es un yupi de conciencia atrofiada. Desde Madrid, Zapatero pide para los cómplices españoles del secuestro del secuestro respeto para su presunción de inocencia. Ah, claro, es que los pilotos... Y azafatas eran de Mallorca, creo, algunos, y de otros puntos del Estado. Presunción de inocencia. Pero en una entrevista publicada por Le Parisien, el ministro de Interior del Chat, Ahmad Mahamad Bachir, califica de bandidos a los dos pilotos españoles detenidos y les reprocha haber estado al corriente de las intenciones de la mafia. Dice que sabía dónde iban y a quiénes se tenían que llevar y que no dudaron en falsificar documentos. Estas son palabras del ministro de interior del chat. Volvemos a repetirlas, porque es que aquí han habido informaciones por parte de Prensa Nacional, entrevistando, acuerdo, la cadena, bueno, no diremos, una de los grandes medios de desinformación estatales al servicio del gobierno socialista durante mucho tiempo, creo que, que además su jefe ha muerto hace poco, el señor Polanco, creo que con esto ya podemos ver qué cadena de radio en cuestión, fue una radio, nos estamos refiriendo, y Eh, hicieron un montaje de estos que saben hacer también las cadenas de información eh, donde quieren, quieren rehúyen eh, la información objetiva y lo envuelven todo de una subjetividad que, que desorienta a la persona que está escuchando y le hace aceptar la información que le están dando de una forma eh, totalmente acrítica sin capacidad de crítica Primero salía el, el pobre hombre diciendo, eh, el entrevistador, eh, es que estamos entrevistando a estos dos pilotos que han estado en unas condiciones eh, casi infrahumanas en prisiones chadianas, ¿no? Salía el pobre piloto diciendo, yo es que no sabía nada, a mí me llevaron aquí, yo... Fue un engañado. Y luego ponían a la madre, claro, a la madre del piloto, llorando desconsolada, agradeciendo al Estado español, al zapatero y a quien fuera... ...que hubieran salvado a su hijo inocente... ...a su inocente hijo... ...que ella siempre supo que era inocente. Pues bien... ...esa supuesta inocencia... ...queda en entredicho por las propias palabras... ...del ministro de interior... ...Ahmad Mahamad Bachir... ...que calificó de bandidos a los dos pilotos españoles... ...y dijo que sabían dónde iban... ...y a quiénes se tenían que llevar... ...y que no dudaron en falsificar documentos... ...y esta es una acusación referida... ...al cambio de la matrícula del avión Boeing... Estos dos pilotos cambiaron las matrículas del avión Boeing. ¿Por qué las cambiaron? Sobre el piloto belga Jacques Vilmar, dice el ministro del Interior que ya había transportado a grupos de niños para la ONG en vuelos interiores anteriores, perdón asegurando que hay documentos contra él, contra este piloto que ya había participado en, otros, en otras operaciones de secuestro de niños en el chat, Diciendo que hay, asegurando que hay documentos contra él que prueban que trabajaba con la gente de Children Rescue. El ministro señala que reclamarán a todos los cómplices de la operación abortada y que se encuentren en el extranjero. Interpol está para eso, dijo. Además, avanzó que se van a reforzar los controles sobre las ONGs que operan en el país y se les pedirá un informe mensual detallado de su actividad. Pues eso. A ver si es verdad y lo cumplen. Pero como es fácil comprender, todo eso no es más que el chocolate del loro. Uno de los documentos revelados por Le Parisien indica que el transporte de los niños en el interior del país se pensó hacer mediante vuelos transal del ejército expedicionario francés. Parece ser que a última hora tuvieron que cambiar de planes. Pero en toda la gestación del proyecto está implicado el imperialismo francés, directa e inmediatamente por medio de sus tropas. El viaje de Sarkozy, el presidente de la República, a chat estuvo precedido por gestiones previas por parte de Gaddafi, presidente de Libia, que volvió a jugar un papel estelar en el escenario internacional tres meses después del desenlace de las enfermeras búlgaras en el que la entonces esposa del presidente francés, Cecilia Sarkozy, también tuvo su papel. También en el caso de las enfermeras búlgaras había niños por medio, a los que las enfermeras búlgaras habían inoculado deliberadamente el virus del SIDA. Todo lo que llega de las democracias avanzadas europeas es muy humanista. 438 niños fueron infectados en un hospital de Benghazi, de Libia, de los que 56 fallecieron. Por hacer un inciso, uh, las enfermeras búlgaras que inocularon deliberadamente el virus del SIDA a niños libianos, eh, de Libia, niños libios, eh, iban a ser eh, condenadas a muerte por la justicia de Libia, iban a iban a ser, no sé, fuera, fusiladas o lo que fuera, ¿no? Tenían sentencia, pena de muerte por, por hechos probados. El presidente Sarkozy hizo una visita al presidente de Libia y no sabemos qué le debió prometer a este dictador, pero estas enfermeras búlgaras a los pocos días quedaron libres. Desde 1983, Gaddafi ha participado en varias guerras en Chad y en su momento Francia detuvo el avance de las tropas libias, dejando decenas de miles de muertos y una inestabilidad crónica en el país. A partir de entonces, se han sucedido rebeliones y contrarrebeliones, alianzas y enfrentamientos de Francia con Libia en función del gobierno que hubiera en Yamena, capital del Chad, y del estado de las relaciones entre Gaddafi y Estados Unidos... Donde por medio siempre está Gran Bretaña y el viejo asunto del Lockhead Justamente el 29 de octubre el gobierno de Chad y los dirigentes de los cuatro principales grupos insurgentes Que operan actualmente en el territorio del Chad eh, Habían firmado un acuerdo de paz en la capital Libia, Trípoli El acuerdo se firmó en presencia de los presidentes Idris Derby de Chad y Omar el Bashir del vecino Sudán los rebeldes habían trabado con anterioridad intensos combates con las fuerzas del gobierno en un intento de expulsarlo del poder. Al menos 150.000 chadíes habían sido desplazados por el conflicto en los últimos 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo de siempre. Es la rivalidad entre grandes potencias imperialistas expresada como rivalidad entre pequeños países vecinos. Los países imperialistas no se golpean entre ellos directamente, saben que tienen mucho a perder, económicamente hablando, sino que interponen a otros países para dirimir sus diferencias sobre el terreno. Es lo que ya pasó Vietnam en su momento, entre la URSS y Estados Unidos en Vietnam, por ejemplo. ...o entre la URSS y Estados Unidos en Corea en el año 50. El caso es que París no aleja mucho sus tropas mercenarias de Chad... ...y la Unión Europea preconiza un despliegue de tropas de paz en aquel país. Atención, <ríe> la cobertura es tropas de paz. Una región sometida a los ataques de los rebeldes en la frontera chado-sudanesa... Chado ...al que hay que sumar la guerra de Darfur, en Sudán recordemos donde los imperialistas han creado un problema de derechos humanos que no existía porque allí está China intentando sacar petróleo, en Sudán. Si el arca de Noé se construyó para rescatar a las criaturas de las aguas, la de Zoe quizá lo haya sido para rescatarlas de los conflictos interregionales generados por el control del petróleo. Solo queda saber quién nos rescatará a todos los demás de las ONG y del imperialismo. Recordeu, aquest programa s'arramadarà el dimarts a partir de les 10 del matí, Podeu escriure'ns al llarg de la setmana al nostre correu electrònic ondelibre1917.yahoo.es 1917 en números. Ara ja hem acabat el monogràfic d'avui sobre els nens agrestats al chat i comencem amb la lectura de comunicats i agenda de Onda Libre. agradaria llegir dos comunicats. El primer sobre la coordinadora antifeixista de Madrid, entorn a la il·legalització que es va fer el... sobre la manifestació que es va fer ahir el 24 per l'amor del Carlos. I després, un altre comunicat que ha fet el PSUC Viu per avui, eh, una manifestació que hi ha a partir de les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume contra la violència de gènere, perquè avui és el Dia Internacional contra la Violència a les Dones. I el preferent que farem és llegir el comunicat que va emetre el passat 11 de novembre la coordinadora antifeixista de Madrid en torn de la il·legalització que n'havia fet el Ministeri d'Interior de la manifestació que teníem projectada per ahir, dia 24 de novembre, i que, segons les informacions que ens han arribat, va acabar amb càrregues policials, detinguts i ferits. Comunicado ante la ilegalización de la manifestación antifascista del 24 de noviembre en una rueda de prensa que hizo la coordinadora antifascista de Madrid ante las recientes agresiones y la provisión por parte de la delegación del gobierno de la manifestación previamente legalizada para el 24, para el 24, sábado 24 de noviembre. El pasado, y dice así el comunicado. El pasado domingo 11 de noviembre, la Organización Ultraderechista Democracia Nacional había convocado una manifestación contra la inmigración en el barrio de Usera. Aquella mañana, un fascista de oficio, soldado profesional, que acudía a dicha manifestación, se llevó la vida de Carlos, un joven vallecano de 16 años que había decidido acudir al barrio de Usera, en Vallecas, para rechazar el racismo y para plantar cara a las crecientes agresión agresiones fascistas que se vienen produciendo en nuestra ciudad. Durante la misma agresión, otro compañero antifascista, Alejandro, fue apuñalado en el pulmón. Esperamos su pronta recuperación, así como la de los compañeros y compañeras heridos, heridas y heridos durante las cargas policiales posteriormente producidas, en especial Torres, de Alcortcón, que recibió un culatazo de escopeta en la cabeza, siendo a continuación detenido y que todavía continúa en estado grave. Además, queremos mandar un fuerte abrazo lleno de dolor y de cariño a todos los familiares y amigos de Carlos. Ahora más que nunca, tenemos que permanecer todas y todos unidos. Ante... Ante estos terribles hechos, la coordinadora antifascista de Madrid manifiesta lo siguiente. En primer lugar, es necesario denunciar la falsa imagen que se está construyendo desde ciertos medios de comunicación. La muerte de Carlos no es el producto de una reyerta o de un enfrentamiento entre bandas. La realidad es bien distinta. Carlos fue asesinado por su condición política. Fue asesinado por ser antifascista y rechazar el racismo y la xenofobia. Como señalaron ayer diversos portavoces de la Asociación de Vecinos de Usera, es necesario el reconocimiento público del inmenso valor ético y moral de Carlos, que dio su vida por la convivencia y contra el racismo. Por el otro lado, las agresiones y el asesinato del pasado domingo... ...recordemos, estamos hablando del... comunicado del día 11... ...por otro lado, las agresiones... ...y el asesinato del pasado domingo... ...tampoco pueden ser tratadas mediáticamente... ...como un caso aislado... ...no son un caso aislado... ...recordemos a Sonia... transexual asesinada en Barcelona... ...el 5 de octubre de 1991... ...a Lucrecia Pérez... ...inmigrante dominicana asesinada en Madrid... ...el 13 de noviembre de 1992... ...a Guillem Agulló y Salvador... ...apuñalado en Castellón... ...el 11 de abril de 1993... ...nos acordamos de Ricardo Rodríguez García... ...asesinado el 21 de mayo de 1995... ...en Alcorcón... ...de David González Rubio... ...apuñalado en Madrid el 20 de enero de 1996... ...de Omar Abmahandi... ...Magrebí asesinado a golpes... ...el 11 de julio en Barcelona... ...de Augusto en Nombele... ...Domingos... ...angoleño asesinado en Madrid el 20 de junio del 2002 y tantos otros casos que deben sumarse a la larga lista de víctimas ocasionadas por el fascismo y el racismo a lo largo de la historia en este país. En segundo lugar, denunciamos el amparo institucional con que cuentan las organizaciones a fascistas a la hora de manifestarse en nuestros barrios, pueblos y ciudades. La manifestación del pasado domingo convocada por Democracia Nacional había sido previamente legalizada por la delegación del gobierno, a pesar de constituir una clara y evidente expresión pública de racismo y xenofobia, tipificadas por el Código Penal como delito. La manifestación contra la inmigración del pasado domingo en Usera constituía un claro llamamiento a la violencia racista, el asesino de Carlos acudió a la cita de democracia nacional armado con un machete. ¿Cómo pudo la delegación del gobierno permitir una manifestación contra la inmigración en un barrio obrero como el de Usera, donde conviven diferentes culturas y donde conviven trabajadores de diferentes procedencias? Por este motivo, y en tercer lugar, queremos denunciar la terrible irresponsabilidad cometida por parte de la delegación del gobierno al legalizar y permitir... La manifestación racista y xenófoba del pasado domingo. A este respecto queremos informar públicamente que la Coordinadora Antifascista de Madrid surgió en 1989 precisamente como una respuesta popular organizada ante esta penosa situación de amparo institucional con que cuentan las organizaciones racistas y de extrema derecha para acampar a sus anchas por nuestras calles. La Coordinadora Antifascista de Madrid surge en 1989 para hacer frente a las agresiones neonazis contra inmigrantes, mendigos, homosexuales, gentes de izquierda, etcétera. A lo largo de estos 18 años la coordinadora se ha convertido en espacio de confluencia de muy diversos colectivos y una de sus más destacadas convocatorias ha sido la celebración, cada año, de la tradicional manifestación antifascista en torno a la fecha del 20 de noviembre. Como no podía ser de otra manera, tras los sucesos del pasado domingo, este año la manifestación antifascista, convocada para el sábado 24 de noviembre bajo el lema «Madrid antifascista, anticapitalista y antirracista», Pretende servir de homenaje a Carlos, así como a los compañeros y compañeras agredidas el pasado domingo en Usera. Hace unos días hemos recibido una notificación por parte de la delegación del gobierno en donde se nos informa que la solicitud de manifestación para el 20N ha sido denegada. La coordinadora antifascista de Madrid quiere denunciar públicamente este intento por parte de la delegación del gobierno de limitar los derechos políticos y sociales del movimiento antifascista. Y a este respecto, manifestamos lo siguiente. En primer lugar, queremos señalar que esta tradicional manifestación antifascista se viene celebrando desde hace 18 años, sin que ningún gobierno hasta el momento, incluyendo los de José María Aznar, hubiera ido tan lejos en la conculcación de un derecho elemental democrático como es el de manifestación. En segundo lugar, queremos informar que la manifestación del día 24 había sido previamente autorizada por la delegación del gobierno. Creemos que es totalmente ilegal el revisar una decisión administrativa previamente tomada y comunicada. ¿Qué estado de derecho es ese que autoriza una manifestación y a los pocos días varía su resolución administrativa? ¿Dónde queda la seguridad jurídica? En tercer lugar, queremos también informar que la comunicación por parte de la delegación del gobierno, prohibiendo la manifestación antifascista del 24 de noviembre, aduce la existencia de nuevos hechos que condicionan dicha prohibición. El hecho nuevo fundamental no puede ser otro que el asesinato de nuestro compañero Carlos a manos de un fascista. Carlos ha sido asesinado a manos de un fascista, que acudía con un machete a una manifestación xenófoba autorizada por la delegación del gobierno. Y a los compañeros y compañeras de esa víctima mortal se nos impide ejercer ese mismo derecho que sí se garantizó para los asesinos. Esto resulta muy difícil de digerir. Resulta simple y llanamente increíble. Pero no solo eso, esta misma delegación del gobierno ha autorizado durante estos días varias manifestaciones de la extrema derecha en torno a la fecha del 20-N. ¿Cuál es la política de la delegación del gobierno? ¿Premiar a los fascistas y castigar a las víctimas? No lo entendemos, pero no solo no lo entendemos nosotros. La decisión de la delegación del gobierno no va a ser compartida por miles de personas que saldrán a la calle masiva y pacíficamente el día 24 de noviembre para recordar y homenajear a Carlos. Saldrán a la calle porque es absolutamente legítimo y necesario manejar a nuestro compañero. Y lo harán máximamente porque es tradición en Madrid manifestarse para recordar que jamás se olvidará el terror farcista ni el terror de ayer, ni el de hoy. Y este año hay más motivos que nunca. Las muestras de solidaridad con Carlos y su familia están llegando desde todos los rincones del Estado, incluso desde Europa y América Latina. Se han celebrado manifestaciones en multitud de barrios, ciudades y pueblos, no oblidem aquesta última que es va fer a Barcelona i que se suposa que va acabar amb 20 Mossos ferits. M'agradaria a mi veure exactament com de ferits van acabar aquests Mossos i quants ferits van fer realment els Mossos amb la càrrega. Bueno. Por lo que la delegación del gobierno con esta equivocada decisión está cometiendo el grave error de situar a todas estas personas al margen de la legalidad legalizar la manifestación antifascista del sábado 24 de noviembre en homenaje a Carlos sería una tremenda irresponsabilidad por parte de la delegación del gobierno, porque la campaña está en marcha y porque estamos recibiendo multitud de adhesiones de colectivos, asociaciones vecinales, de barrio, que están haciendo suya la convocatoria. Por todas estas razones, la coordinadora antifascista ha interpuesto un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid frente a la resolución de la delegación del gobierno. Por último, hacemos un llamamiento público a la delegación del gobierno para que reconsidere la decisión tomada. A la vez que convocamos a todo el movimiento popular antifascista y antirracista el sábado 24 de noviembre a las 5 desde Atocha a Legazpi. Carlos, hermano, nosotros y nosotras no olvidamos. Alex, amigo, estamos contigo. Ni un paso atrás, ninguna agresión sin respuesta. Madrid, 16 de noviembre de 2007. La manifestació es va fer igualment ahir per la tarda a Madrid, amb aquest recorregut, des de Totxa fins a l'Egaspi. Lo que no sabem més si va aconseguir arribar fins a l'Egaspi, si va aconseguir acabar, perquè van haver-hi càrregues de la policia i fins a més de 100 detinguts. I bé, gens el temps a sobre, i ja ens estem passant per un minutet del que és la duració del nostre programa i només voldríem acabar amb una convocatòria pel mateix dia d'avui, aquesta tarda a partir de les 6 a la plaça Sant Jaume hi ha una concentració unitària amb motiu del 25 de novembre que és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere el Passuc Viu fa una crida a la participació de tots i de totes en una, aquesta convocatòria. És, per tant, una concentració unitària oberta a tots aquells col·lectius i persones que vulguin mostrar el seu rebuig a la violència de gènere, a la violència contra les dones, que és una greu lacra social que pateix aquest país. I amb això, doncs, ja acabem fins la setmana que ve. On eh, tindrem un nou programa d'Onda onda Libre, ja sabeu en directe a partir de les 12 del de matí fins a 2 quarts de fins a dos quarts de, de due. el programa es remetrà el dimarts a partir de les 10 del de matí, ja no en directe, sinó en remissió. i us el podeu baixar i escoltar-lo quan vulgueu en el vostre ordinador. Nant al blog del programa al blog eh, digital que és eh, per Internet que és www.espayalliberat.blogspot.com. Doncs eh, moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve.